Muchas gracias. El principio del fin. Segunda hora del principio del fin y no hemos dicho las vías de comunicación que tiene este programa, sí, que... que son las siguientes. Un teléfono, 49990937. ¿Anotó o lo digo de nuevo? Eh, anoté, pero... Lo digo de nuevo de todas maneras. Bueno. 49990937. Ese es el teléfono que tienen los oyentes de Radio Nacional Rock para comunicarse con quienes hacemos este programa en este horario. Y después para comunicarse con quienes hacen otros programas. No vaya a pensar que es un teléfono que es nuestro, que lo, nos que lo nos llevamos. lo traemos y lo <ríe> llevamos, ¿no? Pero este, nos molesta mucho que lo, que lo maltraten, como si fuera nuestro. Así es. Hay, hay gente de algunos programas que este, lo tratan de una manera un tanto desconsiderada. Bueno, si usted está con la computadora, sí. con el, el, el, el, el ordenador... Sí, el principio, arroba, .gov, .ar, punto .gov, g o gov corta. También en Facebook estamos. También ¿sí? estamos en, en Facebook. Sí. sí, busca El Principio del Fin y es, un, es parecido al Facebook de un programa de radio. Uh -huh. Ahí también tenemos un blog para aquellos que no quieran adentrarse en el universo Facebook por diferencias con la CIA o vayas a ver por no, qué porque razón, no les gusta YouTube. Quizás... Ah, Ah, claro, ahora que vos no es el dueño del 1% de Facebook eh, Tenemos un blog que es El principio del fin radio Todos juntos El principio del fin radio Tenemos tres elementos El principio del fin radio .blogspot.com No lo había pensado a eso No lo había pensado, Flipper ¿sí? Un abrazo uh -huh. grande a él Que él no puede abrazarnos no puede lamentablemente. Abrazar, nosotros se lo damos. ¿eh? El principio del fin.radio. No. El principio del fin.radio.blogspot.com. Voy de nuevo. El principio del fin.radio.blogspot.com. Ahí están todos los programas del de ciclo del principio del fin. Salvo el programa número 3. Que lamentablemente no ha sido grabado. Bueno. Se ha perdido. ¿El eh... 3 o el 4? Uno. alguno de esos dos. Bueno, el 3. Alguno de esos dos se ha perdido lamentablemente para siempre. Es una pérdida irreparable. Nunca mejor dicho. Pero el resto de los programas está ahí para que uno se pueda deleitar escuchándolo las dos horas completas, con casos interesantísimos como el de la inclusión del de tema pájaro campana en el tema eh, en un tema de los Rolling Stones, o este.. Casos este, terribles como el de el automóvil Ford Pinto y su este, destino trágico. O las 10 eh, operaciones estéticas más horribles de la historia. Más horribles e inútiles de la historia. Sí. También hay este, algunas imágenes de quienes hacemos este programa. Y por suerte, imágenes de algunas chicas que invitamos a salir los viernes a la noche. Como el caso de Charlotte Gensburg y PJ Harvey. Entre otras. Entre otras. Dicho todo esto, el programa continúa de la siguiente manera. El principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Viernes de 22 a 24 por Nacional Rock. FM 937. Radio de Rock. La luna se ha puesto roja. Hay llamas en el... En van bewust en dat ik de ogenblik van bewust wil, en dat ik de ogenblik de is kan all the best ah tu boca is me perdestio El futuro ya. El cielo a Cristina Rosenbinge Leonardo Acevedo. Rosenbinge. Rosenbinge. Uh -huh, porque es danesa. Bueno, ¿eh? ella es... No es danesa ella, pero es, es de origen danés. Ella es española, estuvo tocando la noche de ayer en la ciudad de Buenos Aires, de visita a nuestro país. Uh -huh. Eh, en un coqueto local del barrio de Santelmo. Sí, en el pasaje 5 de julio, es? Pasaje 5 de julio al 400. 444. Uh -huh. 444. Uh -huh. Estudio Samsung, ¿es? Bueno. Sí. ¿Qué va a ser? Eh, lo voy a decir porque es la única fábrica de teléfonos celulares argentina, por lo menos, ¿eh? uh -huh. que tiene sede en Argentina. Uh -huh. ¿Eh? Gracias a las restricciones que le ha puesto este gobierno, que usted votó que no a los productos importadores, ahora, los, ahora tienen que venir a fabricar los teléfonos acá y darle trabajo a los argentinos. ¿Sabe ¿eh? que Justamente hoy estaba leyendo un mail que me habían enviado con respecto a el cambio de nombre de los lugares, algunos históricos, por parte de algunas empresas que compran o al menos este, alquilan esos lugares. Por ejemplo, el Teatro Ópera, que ahora no se llama más así, no o este, otros teatros. Hay toda una cuestión al respecto, porque se trata de sitios históricos, de, se trata del patrimonio este, cultural de la ciudad, y eh, quizás en otros lugares esté bien visto que se cambien los nombres de esos lugares, como por ejemplo el O2 Arena Stadium, la cancha del Arsenal, o el Estadio City de los, lo que era antes el Jay Stadium, ahí donde tocaban los Beatles. Eh, A mí me parece que acá no nos gusta mucho que nos hagan esas cosas. No, de hecho creo que no triunfan mucho los lugares. No, que, que... Porque la ópera se llamó Sky Opera durante un tiempo, cuando una empresa de, tele, de televisión satelital desembarcó en Argentina por muy poco tiempo. Sí, sí, vino, vino, le puso el nombre al Teatro Ópera. Y la, se... la, le puso la, la, la publicidad a la remera de Racing sí, y, y, y, y, y después bueno, se fue. Así le fue a todos, mm -hmm. ¿eh? gracias. Pero no importa, volvamos a, a Cristina Rosenbing. Cristina Rosenbing, que le agradecemos a la gente que nos ha invitado uh -huh. eh, y a los que pudimos ir. Uh -huh. Usted no, no pudo ir, ¿se pero Yo no bueno, pude ir, lamentablemente. Eh, pero ahí estuvimos en un show corto pero efectivo. ¿Corto de cuánto tiempo estamos hablando? Una hora diez. Bueno, bien. Bien. Bien. A veces más, un show de más de una hora diez se hace largo. Exactamente. Uh -huh. Más se hubiera hecho largo, creo que lo supieron cortar... En el momento, eh, no obstante, nos hemos quedado con ganas de escuchar algunas canciones en la voz de Cristina Rosenbinge, por lo menos las que ha interpretado junto a otros cantantes, que fue, eran las que de alguna manera más conocía yo y también otra de la gente que estaba por ahí, este, que la tenía de sus participaciones junto a Nacho Vegas eh, o a Ariel, Roth. a Ariel Roth, por ejemplo. Eh, pero no hizo un repertorio suyo, otros también fans muy enfervorizados, que ella tenía aquí ah, pendientes sí. de verla desde hace 15 años, según manifestaron. Epa. Tiempo atrás, ¿eh? ¿Quién diría? Sí, ¿quién diría. Eh, y el, el lugar, porque por si alguna gente no ha ido, nos imaginamos, imaginamos que es la mayoría, dado que se ha inaugurado hace muy poco. Sí. Eh, es muy bonito. Funcionaba ahí hace. Menos de un año la tanquería Michelangelo Y funcionaba ahí hace Podamos decir 150 años La primera aduana de Buenos Aires Ah, mire qué extraño Exactamente, uh -huh. ahí en Balcarce y 5 de Julio Que es la manzana, digamos, que queda que ahí Entre Belgrano y Venezuela eh, Con algún problema Que se da en este tipo de eventos De artistas internacionales Que son traídos Ponga el caso, bueno, Cristina Roseming ¿La trae alguien o que lo traen como por ejemplo en estas fechas cercanas no ha sucedido en esta edición pero al festival de cine de Buenos Aires no traen un artista uh -huh. eh, lo hacen tocar gratis o traen un artista invitan mucha gente como el... sucedió con el mismísimo Nacho Vegas mismísimo... que coincidió su visita con el Bafisi de hace un par de años exactamente el 2007 si mal no recuerdo y Invitan, eh, bueno, hay mucha gente que paga su entrada o que va a verlo y hay mucha otra gente que es invitada y va a verlo y otra gente que es invitada y no va a ver el recital. Ah, y está ahí. Y está y no ahí. Y se va. Y no se va. Y el problema no es que a nosotros nos moleste. Solamente nos moleste gente que va a los lugares porque se supone que son los lugares donde hay que estar y no porque una... Mm -hmm. eh, como el Bafisi, por ejemplo. Como el Bafisi <risa> o como... Llam, llamemos también recitales de grandes estadios, que sí. mucha gente va porque es el lugar donde hay que estar. Este, sino que no es solo su presencia la que molesta, sino el, que la gente hable durante mm -hmm. el show. Este, y haga como si no estuviera pasando nada. Eh, y como si... Su como diálogo si la gente que que no está molestara. tocando fuera una molestia a su charla exactamente uh -huh. y a los que estábamos en las filas de atrás o incluso no tampoco tan, tan atrás porque el lugar no es muy grande eh, molestaba mucho la gente que hablaba acerca de su vida íntima eh, privada sus cuestiones eh, mientras había una persona arriba del escenario con una muy sólida banda uh -huh. este tocando en la noche de ayer bueno hizo chico pálido Que fue el hit que tuvo, el pequeño hit que tuvo Cristina Rosenbingen cuando formaba parte de Cristina de los Subterráneos. No, no hizo Chico Ah, qué lástima. Hizo esta canción con la que abrió que se llama Tu Boca, incluida en su último disco El Labio Superior. Uh -huh. bueno, tu Labio Superior. Tu Labio Superior. Uh -huh. este, que bueno, suena así. Escuchamos un poquito más hasta que el, yeah. el cielo está en obras solo existe este beso suave en la oscuridad que no dura tres minutos dura la eternidad estúpidas despedidas no puedo decir que tu boca es mi perdición es que no Thank you. Principio del fin. Secreto. ZANG me. Yes. is piensa que subirse arriba de los temas es completar la obra artística eh, también que completo, forma parte no. de, de, de un ejercicio de curaduría mire como pisoteo el tema esposa, de Pablo Dacal ¿eh? Pablo D'Acal y Voladores Pablo D'Acal y Voladores haciendo una canción que se llama Todo o Nada letra de Roberto Jacobi ¿Quién es Roberto Jacobi? se preguntará usted y sí, puedo preguntármelo o puedo darle la respuesta dame bueno. la respuesta ah, ya que sabe bueno, tanto eh, Roberto Jacobi ¿eh? uh -huh. Artista Artista Poeta. Multidisciplinario. Artista multidisciplinario, autor de muchas de las canciones de Virus en su uh -huh. momento. Sí, señor. En su, en su primigenia etapa. Sí. Este. Y bueno, después hizo algunas letras de canciones más, como por ejemplo esta de Pablo Dacal Todo Nada, director de la revista Ramona de Artes Plásticas sin imagen. ¿eh? Así que bueno. Qué, qué raro, ¿no? Ponga Una Roberto es plástico sin imágenes. Exactamente. Bueno, Roberto Jacobi hace años tiene acostumbrado a que se denomine rara las cosas que hacen y en realidad cada vez que se dice eh, rara es mucha. Te diría que en el caso de Roberto Jacobi es un eufemismo para decir interesante. Uh -huh. eh, siempre. Co cosa que sucede habitualmente por la inversa. Exactamente. Uh -huh. ¿eh? Así que bueno, vamos a reivindicar desde aquí a Roberto Jacobi, a saludarlo y eh, a anunciar. Anuncia, anuncia. Que en el día de mañana, inaugurando el eh, ciclo Cosmódromo. Cosmódromo, sí, sí, ahí este en año. Hotel, en el Hotel Bauen. Hotel Bauen, callado 360, se va a presentar Pablo Dakar junto una a empresa Ustú, Una empresa recuperada. Una empresa recuperada, sí. Está bien ya el Powell, sí, está, se recuperó. Sí, sí, sí, por suerte. Eh, junto al cantautor uruguayo. Uruguayo, Uruguayo, sí. Fernando Cabrera. Fernando Cabrera, una especie de... Eh, a ver, ¿con quién lo podríamos comparar de, de acá de la Argentina? Porque es un tipo que es una especie de prócer de la canción popular uruguaya. Alguien que... Por ahí no forma parte de lo que es el rock uruguayo Pero que es muy respetado por varios rockeros uruguayos Y también por los cantautores al estilo de Jaime Ross O algunos otros me va a poner en un brete, pero porque me pide compararlo, encontrar un homólogo argentino, uh -huh. un análogo argentino. Un análogo argentino, sí, sí. Eh... Bueno, no importa, no se preocupe, no, búsquelo después en la semana. Bueno, lo busco. Pero digamos que Fernando Cabrera es un tipo con una trayectoria de varios años, que ha influido a varios de los artistas uruguayos que eh, han tenido algún que otro éxito por acá, y que no es de venir muy... Este, para este lado de, de, de, Del río de la plata Por suerte mañana va a estar tocando con este, Pablo Dacal y ahí tendremos la oportunidad De verlo en vivo y en directo No solo usted, sí. sino también Algún que otro Oyente, ¿es posible? Es posible, pero eh, Hemos olvidado las entradas Que teníamos para sortear mañana No, pero no importa eh. ¿Usted, las, ¿Usted las paga usted? Sale de Nos paga el director de la emisora. Bueno, eh. entonces quien quiera presenciar mañana el recital de Pablo Dacal y de Fernando Cabrera eh, en el Hotel Bauem, ahí en Callao 360, no tiene más que llamar al 4999 0937 y pedirlas a voz en Cuello. ¿Un par bueno. de entradas damos? Digo, porque si, por ahí si el, sí. si el director de la emisora no es se hace cargo, lo tenemos que pagar nosotros sí, aquí. ¿no? Un par de entradas. Un par de entradas. Sí. Bueno, bueno, un par de entradas para ver mañana a Fernando Cabrera y a Pablo Dacal. Hablamos mucho de Fernando Cabrera y no lo escuchamos. Así que le pedimos a Andrea Gianetti que ponga al aire el tema Sucedió, hecho por Fernando Cabrera. Sucedió, sucedió, después de tanto tiempo sucedió, sucedió, sucedió. Después de andar cayendo por tantos precipicios, hoy día sucedió. Mm-hmm. Tal vez te guste mucho pasar tus horas so El Quinto, una banda que reunía a Eduardo Mateo, Rubén Rada y varios este, músicos uruguayos allá en los primeros años de la década del 60, desde un disco que reúne, en realidad, canciones que fueron grabadas para la televisión uruguaya, ya que El Quinto no llegó a grabar un disco hecho y derecho, sino que se armó después con esas grabaciones que servían para hacer playback en la televisión. Eh, Un disco semi-oficial, por decirlo de una manera. El quinto haciendo una canción que después se hizo más famosa en la versión de Diane De Noir. Más famosa, por decirlo de una manera. Más conocida en la versión de Diane De Noir, quien era la pareja de Eduardo, Matea, de Eduardo Mateo, mejor dicho, el autor de esta canción llamada Mejor Me Voy.